MUNDOFONÍAS fonías Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid y que difundimos a través de 34 emisoras ya a lo largo y ancho de este planeta. Un programa dedicado a las músicas populares, las músicas de raíz de nuestro planeta y que en estas últimas semanas, estos últimos días, tiene una especial atención a los festivales de verano en tierras ibéricas, que son las tierras donde estamos ubicados los que hacemos este programa. En Madrid, concretamente, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Este grupo, esta formación, este proyecto que viene de Grecia, Imán Baildi, estará actuando el viernes 18 de julio a las 2 y 45 de la madrugada. En realidad ya serían las 2 y 45 del sábado 19 de julio en el Festival Ethnosur, uno de los festivales importantes que tienen lugar en la península ibérica en España durante esos días, esos meses de verano y que os estamos aquí contando y anticipando en cuanto a su contenido se refiere. La música de Iman Baildi, abriendo esta edición de Mundofonías, que además tiene una novedad que ofreceros como es el proyecto Mundofonías Radio, es decir, un canal de música 24 horas al día. De momento todavía está en pruebas, estamos ahí probando a ver cómo se puede hacer funcionar de forma correcta para uso y disfrute de los oyentes de Mundofonías y toda la gente amante de la buena música. Si vais a nuestra página web mundofonias.com, ahí podéis pulsar y escucharlo, a ver qué os parece, nos contáis, lo escucháis y nos vais diciendo de momento pues aquí estamos con este proyecto entre muchos otros, este programa como todos va a estar repleto de hermosas, maravillosas y fascinantes músicas, como la música de Feten Feten por ejemplo, música incluida en su segundo disco llamado Bailables, como este pasodoble del galán mos a Feten Feten desde Castilla y León, esa gran región de la península Ibérica de España, desde la que llegan ellos, Feten Feten, su segundo disco se llama Bailables. Y muy bailables se nos presentan la música del nuevo disco del grupo que os presentamos a continuación. El grupo no hace falta presentarlo, ya lo conocéis los oyentes de Mundofonías, se llaman Pan de Capazo. Ellos formaron parte también de la recopilación Elaborada por el equipo de Mundofonías, el equipo del programa que estáis escuchando, The Ultimate Guide to Spanish Folk, esa guía del folk español con sus anteriores grabaciones y ahora Pan de Capazo, este grupo que también reúne a gente de diversas procedencias con una característica un tanto nómada, andan de aquí para allá, se van juntando, separando, viajando y este nuevo disco se llama SEA, SEA. Si lo leemos en inglés sería sí, es decir, mar. Un poco ambiente marítimo tiene el disco y lo vamos a comprobar precisamente con esta pieza que cierra el nuevo trabajo de Pan de Capazo. se llama A la Deriva.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 Oíamos la Xota de Urense, un tema del disco de Brañas Fol Danza das Burgas, este disco que estrenamos aquí en mundofonías este grupo llegado desde Galicia. Continuamos con más grupos que buscan su inspiración en los sonidos celticos y atlánticos, aunque estos vienen desde Navarra, se llaman Keltiar. Inspiraciones celticas atlánticas, también Euskaldunas para este grupo navarro, Keltiar, y el disco se llama Lurra, es decir, tierra en vasco. Esta canción, precisamente, esta pieza instrumental, más bien sería la que lo abre y le da título al disco. Pues esas inspiraciones celtas, como decía Juan Antonio Atlánticas, también llegan hasta el Mediterráneo, por ejemplo, hasta Cataluña, donde está este grupo, Invernalia, con este nombre que parece sacado de una famosa serie ambientada en una edad media imaginaria. Pues son Invernalia, su disco es Sol Invictus y vamos a escuchar el tema que lo abre, formado por tres piezas, Tom Bilis de Kilavil y de Muncoinji.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 Desde esa Cataluña con reminiscencias célticas nos hemos ido a Mauritania con esta música, la música Haul, esa música que comparten esos dos países vecinos, hermanos, como son Mauritania, y el Sáhara Occidental, como sabéis, este último, bajo dominación del Reino de Marruecos desde las últimas décadas con un montón de gente exiliada en los campamentos de refugiados de Tinduf. Escuchábamos precisamente a Marian Hassan No ahora mismo, sino hace tiempo cuando os presentábamos este disco. Este disco es la rough Guide, la guía rough de la música del Sáhara. Una publicación, un recopilatorio que sale a la luz este mes de julio del 2014. Estáis escuchando el programa número 4 del mes de julio del 2014 de Mundofonías. Y este disco se publica precisamente el día 28 de este mes. Lo que hemos oído es una música que viene desde Mauritania, intérpretes de este tipo de música, de este género, como Mudu Ult Matala. Esta canción se llamaba Oh Madre Leila. Y seguimos con más música contenida en este recopilatorio de Rock Guide to the music of Sahara. Estos artistas que nos visitan ahora vienen desde Mali, son Jimmy Sissoko y Yama Jigi, la pieza Bazani. I'm <laughs>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 de ansah bas ikafansah elka ya Samara, <Sessizlik> kendini Hemos continuado con ese disco recopilatorio de Raf to the Music of Sahara. Seguimos con el grupo Salamat y el tema Samara. Ellos son un grupo de artistas nubios, es decir, esa cultura que está en el sur de Egipto, el norte del Sudán, aunque el grupo actualmente vive en Cairo. Si me permites, voy a hacer la típica broma que yo hago en estos casos, es que vivan los nubios. Además, es una broma que estoy muy honrado porque el gran artista sudanés Wafir Sheikeldin ha adoptado y ha empleado en alguna de sus actuaciones en directo. Vamos a continuar con más músicas de esta Rough Guide to the Music of Sahara. Vamos a escuchar ahora el disco adicional, el disco extra que se incluye con esta Rough Guide. Es un disco de un artista que viene de las fronteras del actual Níger, a las orillas del lago Chad. Ya sabéis que todas estas fronteras pues han sido trazadas sobre la piel de África mucho después de que la gente estuviera allí viviendo y traspasando esas líneas imaginarias que después se han creado. Pues bien, este artista se llama Mamané Barca. Es un instrumentista que interpreta un curioso instrumento, un instrumento de cuerdas de tamaño bastante grande, llamado el biram, una arpa de cinco cuerdas. Y escuchamos esta pieza titulada al -Haj. Al Haji en az Teníamos a Mamané Barca, él viene de las fronteras de Níger, a las orillas del lago Chad, esos lagos del norte de África del Sahel, que van viendo como su caudal, su cantidad de agua se va mermando, lamentablemente, en los últimos tiempos. Él interpreta el biram, ese instrumento de cinco cuerdas, una arpa, una lira tradicional de su tierra, y también forma parte de este recopilatorio de Rough Guide to the Music of Sahara como disco adicional. Un disco que se publicado, como decíamos, a finales de este mes de julio y que ya nos va llevando al final, a la despedida de esta edición de Mundofonías. Pues sí, porque vamos a cerrar estas Mundofonías con Alija San Cuban. Él también es nubio, igual que el grupo Salamat de que hablábamos previamente. Es considerado algo así como el padrino de la música nubia. Vamos a quedarnos con su tema Mabruk para cerrar Mundofonías. No sin antes recordaros que tenemos Mundofonías Radio en pruebas, que podéis escucharla desde nuestra página web Mundofonia puntocom también podéis contactarnos en radioarrobamundofonias.puntocom también por Facebook y por Twitter en fin nos podéis localizar y será un placer recibir vuestras noticias gracias y hasta pronto salud Mabruk, mabruk, alfan mabruk, alfan mabruk. Mabruk, mabruk, mabruk, alfan mabruk, alfan mabruk. Harusin elwiy, the most beautiful Harusin. Harusin elwiy, the most beautiful Harusin. Ya salat el zen, ya salat el zen, İzlediğiniz